Muy buenos días tengan todos ustedes que visitan este espacio virtual. Como pudieron observar en el título del blog, la información que se encuentra en este portal es acerca de la asignatura de logística y cadenas de suministro. que Está contemplada en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial séptimo semestre. Sean todos bienvenidos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la logística? Una de sus tantas definiciones es... La logística es la gestión del flujo y de las interrupciones en él de materiales, materias primas, componentes, subconjuntos, productos acabados y suministros y o personas asociadas a una empresa. Otra definición es, la logística se entiende como el soporte, apoyo y abastecimiento de los recursos que se necesitan para operar sin interrupciones una empresa de negocios, de procesos, etc. Por lo tanto, la logística empresarial es entonces aquella que provee el soporte de las operaciones de los recursos básicos, materiales, mano de obra, maquinaria, métodos, moneda, medio ambiente y la mentalidad de la gente. La función de la logística es... Dentro de las organizaciones ha tenido que cambiar toda su estructura interna debido a los grandes avances tecnológicos en que vivimos actualmente. La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio a los clientes, mejorando la tasa de mercadeo y transporte al menor costo posible. Algunas de las actividades que pueden derivarse de la gerencia logística en una empresa son los siguientes puntos. Incremento de la productividad en líneas de producción, cadena de distribución para disminuir inventarios, desarrollo de sistemas de información. Estas mejoras en la organización traerán los, los siguientes beneficios: incrementar la competitividad, mejorar la rentabilidad de las empresas, optimizar la gestión logística, comercial, nacional e internacional. Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra, calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección y servicio. Por último, en esta plataforma del blog encontrarás la mayor parte de información de esta asignatura como son Videos, Presentaciones, Exámenes rápidos, Información extra Extraclase, Además, encontrarás información de otra asignatura que de igual forma están llevando en estos momentos, en este séptimo semestre, para que esta información les pueda ser útil y refuerce los conocimientos que se están llevando actualmente en el aula. Por todo ello, gracias.